Estadísticas de accidente de trabajo según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España. Avance enero-julio de 2018. Accidentes sin baja 422.130. Accidentes con baja 351.796. Accidentes graves 2.307. Accidentes mortales 282. Estos números son mayores si tenemos en cuenta toda la gente que trabaja sin contrato, por lo que no puede ser considerada baja laboral, y también toda la gente que ha tenido el accidente dentro del centro laboral y ha sido sacada del recinto para que no sea considerado como tal, U otras trampas que realizan tanto el empresariado como las mutuas para no dar bajas y que no tengan consideración de accidente laboral. Esto supone que los accidentes de trabajo de entre enero y julio de 2018 son muchos más de 800.000. La industria sigue siendo el sector que acumula más bajas, en especial la industria manufacturera y las industrias extractivas, que son las de mayor incidencia de muerte, mientras que el sector del transporte y almacenamiento se lleva el mayor número de muertes. Diferencia por sexo. Accidente de trabajo que conlleva baja, varones 215.229, mujeres 88.647. Accidentes de trabajo mortales, varones 268, mujeres 14. Es decir, los hombres son los más golpeados tanto por los accidentes como por las muertes en el trabajo. El motivo principal de bajas, sobresfuerzo del sistema musculoesquelético seguido de choque contra objeto inmóvil. El motivo principal de muerte, infartos y derramos cerebrales seguidos de lesiones múltiples. Es decir, que las bajas se producen principalmente por sobreesfuerzos, por llegar a los límites físicos y mentales, o sea, por la explotación laboral. El tráfico es uno de los principales causantes de accidente y muerte que se relaciona con un incremento de tráfico de mercancías con las nuevas economías colaborativas y la, la globalización de los mercados. Comer lechugas traídas de Holanda o vestir ropa de la India no solo afecta a la pobreza de cada lugar y la sobreexplotación de las trabajadoras en su lugar de trabajo, sino que también genera muertes en la carretera, en los muelles portuarios y acarreando cargas. El empleo mata. El empleo nos hace perder la salud. El empleo duele y te hace adicto a las drogas de las farmacéuticas. Lucha por una vida sin empleo. Desinforma Radio Alegría Libertaria.